Bueno, quiero saber si tiene algún referente en la radio. ¿En la radio? A mí los tipos que, que, que respeto y que me, me gusta lo que hacen en radio son tipos que, más allá de lo que digan, hacen radio de, de una manera mágica. Eh, creo que hay pocos. Uno es el viejo Antonio Carrizo, eh, que yo, bueno, trabajé con él y... Y la verdad que es un tipo increíble porque es un tipo de cuando se prende la luz del del estudio se transforma. Es un monstruo este, y es capaz de hacer solo un programa de dos o tres horas y no aburrirte. Eh, y creo que es como un maestro de Dolina, de Lalomir, de Kike Pessoa. Pues Dolina me parece muy interesante lo que hace en su programa que tiene miles de años. que Para algunos puede sonar que siempre lo mismo, pero... Cada programa del tipo es una cosa novedosa, me parece, para distintas generaciones que los van escuchando. Lo mismo Lalo Mir, en algunas cosas que hace, me parece que es un tipo que que también puede jugar en la radio, digamos, sorprender. Eh, entonces reivindico tipos que, que saben hacer radio. Eh, pero por eso digo, prefiero rescatar... ...a los tipos que los escucho y me, me tienen atrapado mientras los escucho... ...Lalo Mir, Pessoa, eh, Antonio Carrizo... Eh, bueno, en su momento Fernando Peña, por ejemplo, era un tipo que también hacía eso... ...más allá de lo que opinaba Peña de millones de cosas... ...era un tipo que, de, de, de las nuevas generaciones, diría que Fernando Peña... ...y no sé si hay algún tipo más, me estoy olvidando de alguno, pero hay muy pocos jóvenes que lleguen a la radio, a los medios masivos y generen algo nuevo. ¿Después, por ejemplo, la, la radio, marcó alguna etapa en tu vida, ya sea profesional o no profesional? Y no profesional, sí, yo escuchaba mucha radio, cuando era chico escuchaba los partidos de fútbol y era fundamental para mí la radio y me crié escuchando radio, sí, Radio Rivadavio. Este, después cuando llegué a Radio Rivadavia para mí no, había escuchado tanto Radio Rivadavia y cuando llegué no, no me pasó nada porque ya estaba muerta la radio este, y después cuando vine a Buenos Aires empecé a escuchar a Bobby Flores a Perolini, a la nata que tenía un programa llamado Ahora 25 que era muy bueno de entrevistas este, a Liberti sí, la radio fue importante para mí